Inscribite en la Universidad KS Mar del Plata. Es más que apostar a tu futuro, es asegurártelo. Ingeniería en sistemas, ingeniería industrial, contador público, licenciatura en sistemas, administración de negocios marketing, ciencia política, sociología, comunicación social, turismo, relaciones públicas e institucionales, diseño gráfico y comunicación audiovisual, administración agraria, administración hotelera. Universidad KS Mar del Plata. Hola, Hola Barrí y Gascon.